el aguardando al sol de mayo que un día lo libertará vivel pueblo paraguayo sus hijos resistirán hasta el final la batalla y abatirán la muralla al grito de libertad forjaran con sus hermanos el triunfo americano forjaran con sus hermanos el triu com americano mos un nuevo programa de patria soñada vocera de hijos a avis paraguay hijos nietos y familiares de mártires del Paraguay asociación de víctimas de crímenes de estado la retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria alternativa popular y autogestiva que se construye cada día con esfuerzo militante desde el 2003. Somos una radio online, un portal de noticias, tenemos redes sociales y canales de YouTube. Con la pandemia nació el canal de los juicios. Comenzamos a transmitir en vivo juicios por crímenes de lesa humanidad. Hoy transmitimos también otros juicios, por gatillo fácil, un eufemismo que tipifica el terrorismo de Estado en democracia y por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. Tenemos una situación que por parecida, casi idéntica diría, de fuerzas públicas que no están al servicio de quienes les pagan el salario, sino que están como mercenarios sin memoria alguna de dónde vienen, quiénes son y qué papel juegan o deben jugar en la sociedad. Vemos cómo se suceden los actos ilegales de la Policía Nacional contra las comunidades indígenas y campesinas en nuestro medio y por extensión se da en todos los gobiernos donde el sionismo internacional tiene influencia decisiva, donde los gobiernos están controlados por las mafias del narcotráfico, la trata, entre otras. Estos estándares que no llegan a cubrir todo el espacio del engranaje del Estado, está, sin embargo, en las en los principales puestos de conducción. Y el puesto a dedo Peña, muy viajero, él está por salir a su 40, número 46, viaje número 46 como presidente de la República, fue elegido, va elegido, fue puesto a dedo hace dos años, Y ya está por salir de vuelta, esta vez se va a la India a mentirle a la gente. Y está haciendo un triste papel, un triste destino del vendepatria... ...que cumple un papel de relaciones exteriores dejando su cargo de presidente en mano del capo mafia. Ese es el triste papel, muy bien remunerado por cierto... ...que le permitió hacer su residencia súper lujosa en tierras ajenas seguro de su impunidad mientras nuestra gente es desplazada para darle lugar a los narcos oajeros brasileros mientras gastan los dineros del estado en tonterías nuestra gente se muere sin remedios en los hospitales en el materno infantil hecho difundido y que ocasionó la muerte de un bebé <coughs> perdón cuyos padres creyeron el cuento, el cuento de que estaba hecho el materno infantil. Trajeron las este las máquinas hicieron todo el acto y cuando se fue el presidente se fueron todos los demás. También se fueron las máquinas. Me hace acordar a los hospitales de la época de, del cabezón dual en, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, también nuestras escuelas públicas fuera de las ciudades y pueblos principales se caen a pedazos o directamente este, enseñan los maestros abajo del árbol. No hay presupuesto para su arreglo, ni siquiera si hay elecciones. Tantas son las carencias de un pueblo obligadamente empobrecido en un país rico, muy rico, que es saqueado impunemente por locales y los brasileros del sur que vienen a pudrir la tierra con sus cultivos transgénicos y sus agrotóxicos, entre otros. Y esto se da en ambas margen del río Paraguay, habiendo inclusive asentamientos indígenas que han sido encajonados por supuestos colonos que roban las tierras a las comunidades y les niegan lo básico, tienen que pedir permiso para transitar su territorio ocupado por los menonitas o por delincuentes internacionales que vienen a lavar sus activos de la droga, la trata, las armas o cualquier otro negocio sucio en sus lugares de origen. Tenemos además, desde hace un tiempo, otra oleada de desaparición de menores y feminicidios, como el de María Fernanda, que nos hacen pensar que en esas penas tan poco extensas está el semillero de la impunidad. En este caso, la fiscala se tiene que inhibir porque hay conflicto de intereses. El acusado del hecho es ohajado y los padres también. Los padres también deben ser incluidos en el crimen están incluidos porque pagaron 300 millones de guaraníes para que se desvíe la investigación. Eso ya los condena. Son coactores. Los ocho años que tiene la pena puede ser para cualquier otro delito, menos el de feminicidio, que tendría que ser como mínimo de 25 años. Y debe ser considerada de otra manera, porque es una situación perversa por parte del chico y sus progenitores. Como dije, el mínimo debe ser de 25 años sin reducción alguna. Es feminicidio, aunque el autor sea, sea menor, pero, pero hay dos o más adultos tratando de desviar la investigación y, o desaparecer el cuerpo al quemarlo parcialmente. También se habla de una instigadora de 19 años que ya es mayor y de que, no, de que habría otras víctimas aunque no fallecidas. Entonces todo esto todo esto debe ser aplicado sin contemplaciones de ningún tipo. Tenemos una cantidad enorme de niños, niñas y adolescentes desapareciendo Tenemos que terminar con este tema y tomarlo con mucha mucha este, decisión porque no se puede permitir que nos estén secuestrando el futuro. Muchas familias destruidas, muchas vidas jóvenes destruidas. Puede ser la trata, puede ser la venta de órganos, puede ser este llevarla a lugares de de esclavitud como en el Brasil se encontró hace poco, es decir, no importa para qué los llevan, es un crimen llevarlos. Y además de eso, tenemos una juventud que se está yendo que termina la escuela y mira para afuera, donde lo que no van a hacer Cualquier trabajo en el exterior, aún ese trabajo en su medio no lo harían, se ve promisorio. Es decir, limpiar pisos, este lavar baño, eh, cualquier cosa que acá no lo van a hacer ni a palo, afuera lo hacen. Pero afuera siempre hay una posibilidad, ahí en Paraguay no hay ni una posibilidad. Es muy triste y preocupante. Los que han diseñado el Paraguay como un estado fallido en el tiempo están cumpliendo su, con sus propósitos. Nos sacan la tierra, nos complican toda noción de futuro en nuestro territorio y no nos dan ni salud, ni educación pública de calidad, ni la posibilidad de generar trabajos dignos siendo un país que tiene dos hidroeléctricas tan grandes e importantes y una más chica. Realmente es una desgracia. La mayoría de la mayoría mantendrá sus memorias culturales, pero no va a volver. Porque de mantenerse esta situación actual no habrá un lugar para ellas o para ellos. Y esto nos lleva a verlo con más amplitud. Verlo con mirada regional y continental. ¿Cuántos son los países que están gobernados con mayor o menor presencia de sus miembros del sionismo internacional? Porque Israel es su plataforma de lucha y motivo impuesto a los creyentes del judaísmo. Se apropiaron de una religión y ahora ya van por meter la historia de que son los hebreos los responsables y con la complicidad de los medios hegemónicos tapan todas las voces disidentes del pueblo hebreo y judío que gritan cada país no en mi nombre. Pero siendo un movimiento laico el sionismo han visto la posibilidad de avanzar copando los medios de control social efectivos como lo es la religión no han podido con la Iglesia Católica y la mayoría de las protestantes, pero han desarrollado una rama de supuestos evangélicos radicales o pentecostales, como los yihadistas entre los musulmanes, para frenar los cambios que pueden llevar a la humanidad a niveles desconocidos del conocimiento y florecimiento de las ciencias en todos los ámbitos. Son las fuerzas que nos quieren volver al pasado, a la a la era del latifundio, la servidumbre y aún la esclavitud. Y, por supuesto, la ignorancia ilustrada que vemos hoy con las personas que leen pero no tienen comprensión de textos. Lo vemos en la Argentina con este gobierno que viene a arrasar con todos los organismos que lograron poner de pie a la Argentina a arrasar con la actividad científica y producción industrial que pueda propiciar otro ciclo soberano en el país. Vienen por la historia moderna de la Argentina, sin una guerra de exterminio como la que sufrimos nosotros y que hoy se está repitiendo a la luz del día en las caras de los pueblos evidenciando los rasgos nazifascistas de la Segunda Guerra Mundial y que no hay re reacción y cuando las hay, la prensa en todas sus modalidades la convierten en enemiga de la libertad. Porque relacionar a los asesinos nazifascistas de ayer con los de hoy va contra la libertad. La libertad del mercado esclavista para saquear los pueblos a placer. Esa es la motivación del cipallo del sionismo Javier Milei. Está destruyendo la Argentina hasta sus cimientos. Todo su gobierno. No se salva nadie. Lo mismo pasa en Bolivia con Luis Arce Catacora y su vice. Ambos son muy corruptos. Incorporados a la internacional sionista, Seguramente como empleados, ya que son esencialmente supremacistas. En el afán de asegurar el litio y otros minerales estratégicos a los norteamericanos y a los israelíes, tratan de matar o secuestrar a Evo Morales para retener el poder en mano de los saqueadores. En ello han tenido que traer mercenarios gringos para hacer el trabajo, además de comprar las conciencias sucias de que decidieron renunciar a seguir la lucha por la independencia y se vendieron al, al imperio, que los desechan la primera de cambio, como Andrónico, lamentable. O en el Perú, donde las dos mujeres más corruptas de la politiquería peruana hacen lo imposible para perpetuar los privilegios de los extractivistas mineros, nos referimos a Dina Boluarte y Keiko Fujimore o al autoprorrogado Daniel Novoa en el Ecuador, con apoyo de todas las mafias norteamericanas principalmente, con unas elecciones más amañadas que las de la ciudad de Buenos Aires, donde desde que, desde que están las maquinitas, gana la derecha sin excepción. También tendríamos que en la Argentina mirar quiénes de los políticos son socios de las empresas extractivistas como la Barrigol, por ejemplo, que arrasan con pueblos heroicos como aldalgalá y otros, que luchan a brazo partido por su derecho a existir y aun que los de las aguas ab más, este, más abajo no se quieran dar cuenta por la salud de los pueblos y ciudades ribereñas de los cauces que llevan Cianuro a causa de los derrames ilegales. Y también podemos llegar a un sátrapa iluminado del sionismo americano Como lo es Nayib Bukele, un marero que dice una cosa para fuera y otra y ahora le saca las papas del fuego a Trump, mientras de paso gana sus dólares metiendo a venezolanos deportados en cárceles de máxima seguridad sin ser criminales, ya que los mareros en realidad son quienes acechan a los opositores en las barriadas de ciudades y pueblos del de Salvador para evitar que se demuestre el descontento del pueblo contra este vendepatria que le entregó el agua a Israel y estamos hablando de Mecorot, la misma empresa que le niega el agua potable a los palestinos y que también ya se encuentra en nueve o diez provincias argentinas, en Paraguay, en Bolivia y en otros. Bien, no hay diferencias, más que de forma de hacer las cosas entre Bukele y Milei, Novoa y Bularte, Lucho Arce o el nuevo sátrapa, el MPP Orsi, que es un pollo de mujica, y se destapó como un sionista después de decir investido. Pero, por lo que se ve, si no es del FI, el, del Frente Amplio el gobierno, ¿de quiénes subieron con el Frente Amplio y una vez arriba, ¿Son de quiénes? Porque a Orsi le cuesta tanto decir que es un genocidio. ¿Por qué dice que es una guerra si hay un solo ejército? ¿Por qué se empeñan en señalar como resistente a Hamas, siendo que ya saltó de que es un movimiento que fue pagado, organizado y armado por Israel, y en especial el criminal de guerra y genocidio internacional Netanyahu?, el FPL, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, es uno de los principales movimientos de resistencia, pero como se define marxista, entonces el, M el militante del MPP no lo reconoce como tal. Y encima le reconoce a los más anti-Frente Amplio del Partido Nacional como embajadores en lugares donde deben ir miembros del Frente Amplio o diplomáticos de carrera. Mal viene la mano si no vamos vemos las vinculaciones con los peores elementos del Partido Nacional, muchos de ellos vinculados con la secta Moon o el narco. Debe el, FA, el Frente Amplio confiar más que en quienes nunca han dejado de levantar la voz para denunciar un negociado, una injusticia o un un acto contra los intereses del país Como la mayoría del MPP La PIT-CNT es el enemigo a destruir Tal como lo quieren los grandes monopolios Y la oligarquía uruguaya Es preciso que los comités de base Tengan más canales abiertos hacia ese sindicalismo Que defiende a los asalariados Si no miren lo que es la Argentina La CGT hace un paro de un día y luego sigue con sus negocios, total el movimiento asalariado está cada vez más inerme y al gobierno vende Vendepratria le sigue pegando tremendas palizas a los jubilados, a los científicos a los que pagan miserias o a los médicos más especializados del país con una migaja miserable mientras un diputado gana 12 veces más esta guarania de Marilín Morales diminio que viene al do parana y san son color del barca y esta estan o en alto parana y, y, y así rebe de oro y aludió y el alto Paraná eterno correrá su cuerpo rumbo al mar. Y así rebelde, grines de plata cansará, mezcla de oro y alubió, y el alto Paraná eterno correrá. bueno todos los bueno todos sin excepción alguna todos estos gobiernos que son lamentablemente elegidos por la gente bueno también hay que ver que el trabajo en las redes es muy fuerte pero Y lo que a nosotros no nos pudieron este engañar si sí engañan a los jóvenes pero hay que mirar mucho las maquinitas porque las maquinitas siempre ganan la derecha o en todo caso siempre va a ganar el oficialismo y en todos los casos en todos los casos sin excepción alguna son partidarios de meter a nuestros países en la otan ¿Qué corcho tiene que hacer acá la otan si les queda alguna duda de quiénes les dan apoyo irrestricto a Israel o quién es el instrumento del sionismo y las multinacionales, que número de 42 países y una tanda de cipayos colaboradores como el Peña o Horacio Carte, que es el capo mafia, o Milei, Novoa, Bukele, Boloarte, Arce, y, que, y habría que agregar a Orsi, sin equivocarnos, a la lista que colaboran contra Rusia y que utilizan a Ucrania para ver si logran derrotar a Rusia y balcanizarla como lo han planteado abiertamente. Es la tercera vez. La primera fue con el gobierno blanco, con la contrarrevolución en 1918-19. La segunda, en la Segunda Guerra Mundial con Alemania y Rusia en La primera vez eran 13, 14 países, la segunda fueron 25, 30 países y ahora 41, 42 países más algunos que acompañan, o sea, alrededor de 70 países están contra uno, contra Rusia. Pero al mismo tiempo hay otros genocidio en curso, no solo el de Palestina. El de Palestina es horroroso, pero también está el de la República Democrática del Congo, que ya tiene 8 millones de asesinatos. Eh, está la República Árabe este Sahaurí Democrática. Este del Sahara Occidental. Está Timor, donde hubo una terrible cantidad de asesinatos. Está Malí, al lado, en la, en, la, en la zona del Sahel, al lado de Murquina Faso, que también la ha pasado muy mal, pero ahora con el gobierno que tiene, están este, recuperando espacio. Está Siria. De Siria no dicen una palabra, porque ahí están masacrando, están destruyendo eh, todo lo que... la la vieja cultura que hay ahí es impresionante, de 4000, 5000 años. Están destruyendo todo lo que no sea lo que sea anterior a, a la aparición de Alá, o sea, de los musulmanes. Eso son terribles barbaridades que también acá en América han intentado hacerlo de hecho lo han, bar han barrido con un montón de cosas principalmente lo que para acá era para los pueblos latinoamericanos era este un ornamento el oro las piedras preciosas la plata y que no tenía otro valor que el ornamental bueno de acá se han llevado miles y miles de toneladas de oro que si se las pedimos no la pueden no la van a poder devolver y por supuesto a todos los pueblos indígenas de latinoamérica e incluso de norteamérica este, incluido el yucón y y el canadá este, las realidades de esos pueblos que todavía se oponen a ser saqueados sin contención alguna e inclusive suprimidos, defiende sus derechos con uñas y dientes. En los territorios que de a poco se los va quedando Israel, el, el sionismo de la Patagonia, los supuestos colonos o productores, que en su mayoría viven en Buenos Aires, en Tel Aviv o en cualquier lado, siguen comprando malas conciencias y agrediendo por medio de las fuerzas mercenarias del Estado, ya sea la policía, la gendarmería, judiciales o politiqueros de turno, todos igualados en la mugre de los vendepatrias al servicio de los anglosajones y el sionismo internacional. No en mi nombre, dicen los verdaderos judíos hebreos o no. No en mi nombre Debemos decir, gritar y hacer resonar nuestras voces, los pueblos del continente y el mundo, en todos lados, para terminar con las iniquidades que benefician al 1% y le joden la vida al resto. Porque es en base a que ellos se quieren quedar con toda la renta, es que están destruyendo la base de de sustentación de la escuela pública, de la salud pública, de la este, de la cultura general, de la cultura del trabajo, del esfuerzo propio en beneficio de ese 1% que hoy nos viene sacando porciones de salario y de beneficios, beneficios que no no se le roba a nadie, que son parte de lo que produce el conjunto del pueblo argentino y que son aquellos que menos tienen los que más producen, valga, vaya, vaya la joda. Y entonces le dicen a las clases medias, a las capas medias, que ellos son los que producen pero no he visto nunca a un miembro de las capas medias que quiera ir a trabajar a una fábrica y ponerse a trabajar con, con las 12, 14 horas que trabaja un obrero. Mientras tanto, los monopolios y sus sirvientes políticos de toda la haya siguen diciendo... Que el socialismo no sirve. Entonces, si el socialismo no, no sirve, no camina, no funciona, ¿por qué tienen a Cuba socialista bloqueada de formas tan criminales? ¿Por qué no dejan que se desarrolle en paz y así podemos ver qué pasa con el socialismo cubano? Si no sirve o si por el contrario resulta que si con más de 60 años de un bloqueo criminal han logrado una educación y una medicina de nivel y han logrado que sus profesionales sean el ejército del conocimiento y la salud en varios continentes y más de un centenar largo de países. O porque se ensañan tanto con Nicaragua, donde hay un cogobierno de hombres y mujeres, que ya en segunda y tercera línea son mayoría las mujeres y les mandan permanentemente saboteadores y pagan para que no este, tengan paz. O Venezuela, donde los rindes empiezan a levantar cabeza, donde los derechos las derechas llamaron a la abstención en parte porque no estaban seguras de que pudieran incidir y que Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Europea tratan de sacarles un territorio rico en minerales, petróleo y gas para tratar de quebrarlos de alguna manera. ¿Han cometido errores los chavistas? Sí, lo, lo han cometido, pero también han desarrollado las industrias que le sacan el sueño al capital financiero internacional, las criptomonedas ya que con ese recurso de la criptomoneda que es el este que tiene el, el a ver no me puedo acordar cuál es cómo es que se llama la criptomoneda este venezolana tiene que ver con el petróleo tiene ese respaldo tiene el el, la criptomoneda venezolana, respaldo del petróleo. Y con, de esa manera han podido eludir el embargo y el bloqueo yanqui. Han avanzado en muchos aspectos que, bien gestionados, pueden generar el despegue de la economía, más aún si se logran vincular a los BRIC, a los BRIC superando el veto del Brasil, ...que beneficia a las multinacionales norteamericanas. Lula no es el Lula del primer gobierno. Hoy representa a otros intereses. Entonces, no miremos a Lula como lo que era antes. Miremoslo ahora, jugando para otros intereses. En Honduras, también en el imperio del dinero drogas, la trata y las armas sigue empeñado en dificultar al máximo la lucha contra el narcotráfico y el derecho de los hondureños a definir sus intereses y en función de ellos avanzar por los caminos que su pueblo libremente decida. El narcotráfico es la piedra de toque del sistema para frenar las ilusiones, las demandas de apertura, y las luchas sinceras de la juventud del mundo por el conocimiento y el desarrollo en paz con dignidad. Porque es según la historia, con el LSD en los 70, que lograron ir matando al movimiento por la paz de los jóvenes norteamericanos y hoy, con todas las drogas que se venden a, a pleno día y enfrente de quienes deberían combatirlas, para beneficio del capital, y lo mismo hacen con nuestras juventudes. Por eso, es imperativo tenerlas en primer plano y combatirlas con fuerza y convicción. ¿Dónde te has ido bien de mi vida, ídolo mío? Vamos pa'nga uy me puedo mereco te busco en vano en mi desvarío A pesar y pehoy pues mi banda estaré Recuerdo un rato que en mi memoria Mi corazón ya ven hoy va coimaguare tu sola mi bicha, mi fe, mi gloria, ve, poca, ve, ve, mire, jo, jiva, ve, jo, jiva, seré jo, ve. Mi angustiada vida enferma, vos caso, caso, ve, por el hume, cosé, mamota, coi, na, moi, té. Fui el dardo agudo, meto ausencia, troncha a Se seco mente, seco a tu mare, jo, oh, güídez. Cuanta el destino con mano y pilla, me ha truncado, donde vive, viajaba y jueves, amo y más. No muy remoto, cuando vivía junto a mi lado, Vivo mojateré, hoy me voy en esta chosta tan desolada, se anda seco de jañes un jatero jaro. No. Late mi pecho con vehemencia, con ansia, se lleva ariji a huisevere y y se mudece en larga vista por la distancia, y se lle en el beicatubeiba, beicatubeiba rojo. mi nostalgia ídolo mío. Gatueti, imane, mangestoynete, sagaú. Aunque ya vives en el dominio de Talbedrío, we ajapta, wire, joreitú, do se mora y cu. Aunque ya vives en el dominio de Talbedrío, we ajapta, wire, joreitú, de joreitú, do se mora y Bueno, no me quiero olvidar, pero el 7 de, de junio a las 8 de la noche, el 20 horas, va a haber un panel con nuevos aportes a la guarania con escritores y músicos, junto al ensamble folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, y todo en homenaje a ...a nuestro compatriota... ...José Asunción Flores... ...el creador de la guaranía. Es el mayo 29... ...este... ...empezó... ...el 29 de mayo... ...y es hasta el 8 de junio... ...y el 7 de junio... ...está esta... ...este homenaje... A, la, a Educación Inclusiva. Y la organizan varios, entre ellos este la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo, sinceramente, eh, veo que la, el, la Secretaría de Cultura de la Nación está apoyando. Y bueno, está apoyado por el Gobierno Nacional y otras organizaciones que lamentablemente si no me las ponen bien yo no las entiendo pero creo que ya la mayoría está puesta recuerden el 7 de junio sábado un, un panel con nuevos aportes a la Guaraña realmente es muy importante muy importante que podamos eh, tener todas estas estas este, actividades que por lo menos nos permite debatir sobre nuestras necesidades y el desarrollo de la cultura que nos mantiene unidos en no solo en el interior, sino en el exterior, principalmente por la cantidad enorme de compatriotas que viven en el exterior. Y como siempre, siempre tenemos el acompañamiento de una persona que es dirigente sindical, cooperativo, rural, y político. Es un dirigente político y un dirigente cooperativo rural, con lo cual cumple con una cantidad de, de elementos que corresponden al, al trabajo de difusión de la Defensa de los intereses de los trabajadores de la ciudad y el campo Vamos a escuchar a Ramón Medina El compañero dirigente cooperativo y político Que siempre nos acompaña Ninguno que esté comprometido con el movimiento popular Con la izquierda socialista puede mantenerse al margen en la lucha contra la corrupción, los corruptos y la impunidad. En el Paraguay, la corrupción ha causado sufrimiento a millones de compachotas, mientras que la impunidad promovida por las élites políticas y económicas ha humillado al pueblo combatir la corrupción es una causa nacional sin embargo hemos presenciado la utilización de las instituciones públicas como garrote político ya a modo no 2008 la ANR decía aceptar los resultados electorales cuando fue derrotado por Fernando Lugo en elecciones libres y transparentes pero ya para el 2012 habían ejecutado más de 23 intentos de golpe de Estado violando la constitución nacional esa práctica se ha ido repitiendo sistemáticamente hasta que llegamos ahora al caso de Miguel Prieto. Hasta el momento percibimos la utilización de las instituciones como garrote político. Por supuesto, Laña plantea y ninguna impunidad laña planteaba ept y proceso transparente honesta que no sea una maniobra política que debilite la ya debilitada democracia y la ya debilitada institucionalidad de la república Va, ya epía porque ya es asagina PTI, proceso PTI, momento político, justamente en donde el cartismo ha venido desarrollando sistemáticamente esa práctica de debilitar la democracia y debilitar las instituciones públicas. Por supuesto, esperamos que no se encuentren ningún indicio de corrupción en la administración de Miguel Pietro, ni en su entorno, su primer anillo, su segundo anillo, lo que sea, el pueblo esteño derrotó con su lucha y en elecciones a la corrupción instalada por los Zacarías Irún en el este del país no combatir la corrupción o reproducirla sería una traición a ese pueblo y a todo el pueblo paraguayo por supuesto la ñandés pueblo oñemoví y en defensa de la democracia en defensa de la institucionalidad de la república en defensa de la justicia social en defensa de la voluntad popular contra la corrupción, los corruptos y la impunidad, sea quien sea el que esté amenazando la democracia o cometiendo hechos de corrupción. Pero también debemos tener en cuenta que si no buscamos un pacto, patriótico no vamos a frenar al cartil y sobre todo no vamos a frenar al modelo y al sistema enquistados en el bipartidismo en los partidos de derecha en el sistema financiero en el agronegocio en el sistema capitalista de depredación que no es otra cosa que la corrupción, la mafia, el enriquecimiento ilícito, cuya consecuencia es pobreza, miseria, desplazamiento y despojo de nuestro pueblo. Bueno, queríamos... Este, tener una charla con la compañera de Fuetra de la Secretaría de Género, pero lamentablemente no pudimos comunicarnos a última hora, así que lo dejaremos para otro día y cumpliéndose los 10 años ayer del, del grito reivindicatorio de ni una menos este queremos saludar a todas las compañeras luchadoras que nos han que nos han acompañado y las hemos acompañado en todo este este tiempo para que los derechos de la mujer cada día sean más plenos. No queremos olvidarnos tampoco de seguir repudiando La, la detención de la, de la familia Villalba, las dos hermanas Carmen y Laura y la ex monja este, Andino, que siguen siendo torturadas todos los días y en todo momento en Mingaguazú. Queremos que aparezca Lichita, que fue secuestrada por la fuerza del gobierno anterior el de Mario Abdo Benítez, y que se haga justicia de una buena vez con las dos chiquitas Villalba asesinadas, torturadas, violadas y asesinadas por el ejército paraguayo, este ejército mercenario que no nos representa para nada. Muy bien, nos estamos despidiendo, deseándoles que tengan un muy buen fin de semana. Ve jaico va i tornic va punta i corre que que me parla